Esto es Cuore, lo nuevo de Fran de Pian, ah, se lo va a presentar este próximo fin de ¿sonido semana. Sonido pampeano, qué Exactamente. bueno, qué bueno. Eh, gran, gran trabajo musical eh, que vamos a tener la posibilidad de compartir también en esta mañana. Ya empieza a sonar un poquito ahí en Radiocracia, pero lo tenemos en línea telefónica a Franco, así que le damos la bienvenida y lo saludamos. Hola Fran, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo vas, Eva? ¿Cómo va Juan Pablo? todo tranqui? Muy ¿Todo bien. Muy bien, un... sí, ¿cómo no? Una mañana impresionante tenemos hoy jueves. Zafando, de, zafando del frío que veníamos los días anteriores, ¿eh? Pero bueno, bien. ¿Cómo estás vos? Ah, et... Bien, bien. Acá también hace un día hermoso, caminando por las calles porteñas. Así que estoy contento de esta comunicación. Eh, Fran, ¿cuándo venís para acá? ¿Mañana? Mañana ya estoy allá. Mañana, mañana estoy allá. Sí, sí, ya, ya encargué el ocro para compartir con la familia. Bien así ahí. Que... Ah. Bien patriota. Exactamente. exactamente. <ríe> eh, Fran, bueno, vas a estar tocando y presentando cuore Primero contanos un poquito de, de cuore, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí, sí, es perfecto cuore, Como corazón Exactamente, sí, bueno, el nombre en realidad es un, es un juego de, de, de dos palabras Digamos, viene del, del italiano de cuore, de corazón Pero también tiene la palabra core en inglés que significa núcleo mm. este, Entonces radica un poco en esa, en esa búsqueda de encontrar canciones que yo venía haciendo con como muy desde, muy desde adentro, y después, bueno, con toda una producción impresionante de todo, pero el núcleo de la canción, o sea, el centro de la canción está. ¿Lo laburaste todo solo a este disco? mira este disco, Mirá, este disco lo, lo produje en conjunto con Rodrigo Gómez, que es un músico de acá de Buenos Aires que integra la banda Proyecto Gómez Casa, este, y también ha estado en otros, en otros proyectos más, este, y bueno, lo, lo trabajamos con él, eh, yo a Rodrigo lo conozco de hace un tiempo, Y bueno, le llevé esta idea, esta idea de poder hacer un, un disco, porque aparte me gusta mucho su, su concepto, su criterio artístico en general, no solamente lo musical. Y bueno, la, el resultado fue este, estos meses de laburo que tuvimos con él para, para llegar a, a terminar cuores. Eh, Fran, bueno, es un, un EP de, de tres canciones. Eh, ¿Tenías ganas de, de largar así algo solista, digo por fuera o, o en paralelo con Testa? No sé cómo viene ese tema. Sí, yo la verdad que me, me, me cuesta soltar, entonces agrego más cosas, ¿viste? Claro. siempre estoy agrandando el combo, ¿viste? Pero en realidad lo que el, esto de Cuore de en realidad nació como, como, una, como una idea de poder plasmar algo que yo vengo haciendo hace, bastante, hace un par de años, que eh, es que voy a tocar solo a algunos lugares, me invitan por, por fuera de mis proyectos y que siempre también se me... A ver, yo compongo, me gusta componer y cuando... Tengo canciones que, que capaz no, no, no, no terminan de cerrar para ninguno de los proyectos en los que estoy actualmente. Bueno, me los quedo yo y los voy a tocar digamos, a, a ruedas de compositores o a distintos ciclos que arman acá. Y bueno, y de repente eso ya empezó a tomar como su, su entidad propia. Entonces me parecía interesante, por lo menos, dejarlo plasmado, ¿viste? Como para tener este, este material. Y bueno, después ir viendo con qué, con qué intermitencia va, va a ir saliendo, ¿viste? Lo importante era que quería tener este registro y, y obviamente divertirme y experimentar en el proceso, digamos. Eh, bueno, es, es interesantísimo lo, lo que. ¿Estás conforme, digo, con cómo quedaron las canciones? Ahora vamos a repasar los títulos y demás, pero ¿cómo, cómo te sentís una vez que las escuchaste? La verdad que estoy muy conforme, pero eh, para, para dejarlo en claro, la verdad que yo no había, no había formado parte de, de, una, de un laburo de producción eh, hacía mucho tiempo que, que, que no encargaba algo así, que me sacaba completamente de las casillas. Yo venía haciendo discos con Testa, Convidadores, car Carmelitas, digamos, otros proyectos con los que fui laburando con es, estos años y siempre encontrás una determinada manera de trabajar las canciones, ¿viste? Capaz que ensayaba un montón y después ibas al estudio de grabación, cosa de que en un día ya tenías las tomas, ¿viste? como que no tenías mucho, mucho el proceso previo, eh, o una preproducción que, que se perfilaba de otra forma. En este caso fue un giro de 180 grados la manera de elaborar que hicimos con, con Gómez. En un momento se empezó a parecer al otro, pero los primeros, los, los primeros pasos fueron como muy diferentes, digamos era como muchísimo espacio para la experimentación y sonidos completamente nuevos, eh, ahí el, el aporte de, de Gómez fue zarpado y la verdad es que bueno, eh, en un momento era, no, no te digo que no estaba conforme, pero estaba completamente eh, fuera de la, de la expectativa que yo tenía. Entonces era como muy, muy raro escuchar todo eso y después hasta yo mismo me fui encariñando con este sonido que se fue armando, digamos. Muy bien, bueno, eh, letras y eso, ¿por dónde viene? Las letras, bueno, a ver, en, en definitiva lo que, lo, lo que siempre busco es, es tratar de tener un, un paisaje claro yo de lo que, de lo que quiero contar, digamos. Siempre con, el, con algún sentimiento que trate de ser lo más genuino posible, ¿viste? Como de, de los grandes temas, de las grandes cosas que uno puede armar, encontrar el, el, ángulo, el ángulo adecuado. Eh, entonces, por ejemplo, la, la Santiago Marzo en realidad fue una, una reminiscencia de mis años viviendo en, en Santa Rosa, cuando tenía a mi motito y salía a dar una vuelta y también una, una observación sobre, sobre la ciudad, que yo también, bueno, ahora cada vez eh, no, no estoy yendo muy seguido, voy un par de veces al año, a veces a tocar, a veces a ver familia, y veo algunas cosas que, que se van modificando y otras que siguen, lamentablemente algunas que no, no están tan buenas siguen, siguen presentes, ¿viste? Pero, pero bueno, un poco también eso refleja la canción, ¿no? Como que parece re inocentón, pero también tiene una parte en la que me, me gusta, por lo menos dar esa, esa bajada, viste y después, eh, como las hormigas es, es una canción este, más, más vinculada con lo, con lo amoroso es el tema de amor del disco infaltable, pero bueno, no es una cosa que es el amor que lindo es el amor este, tiene tiene sus, sus diferencias o sea, nos, nos muestra a un amor en el que en cualquier momento lo agarran las plagas lo agarran las hormigas y se te pudrió y si sabremos nosotros allá qué pasa con las hormigas en el verano oh, eh, son tremendos Tremendo, ¿viste? O sea que también hay una vueltita de roja allá. Acá son las cucarachas, viste, dime qué ciudad es y te diré qué plaga, ¿no? Es verdad. Este. Y cuaderno, el cuaderno que es el tema que cierra el disco, es como un, un tema que, que, que resume un poco mi, mi, mi momento personal, ¿no? Digamos, es como qué es lo que, qué es lo que piensa uno acerca de, de, de las expectativas de vida, qué va pasando. Eh, le quería poner canción para mi PANIC ATTACK, pero bueno, me parecía muy fuerte. <risa> bastante directo <risa> igual, era... era <risa> canción de un milenio aturdido, digamos, eh, eh, sería. Eh, está bien. Fran, ¿ya, ¿ya lo tocaste en vivo al, al disco? ¿Ya tocaste en vivo en este formato? Sí, sí, sí, sí. Eh, hace un mes más o menos lo presenté acá en el Club Cultural Matienzo, que es un espacio que nada, está muy bueno, es como que tenés un sonido bastante grande, estuvo muy lindo, fue bastante gente, y además lo, lo pude compartir con, con otras bandas amigas que también habían trabajado con, con Gómez en algún momento entonces todo eso le dio como una especie de hilo conductor a la noche que nada, estuvo buenísimo este, así que bueno, fue una, fue una linda primera experiencia después en algún que otro eh, ciclo presenté alguna de las canciones por separado Pero bueno, así lo que se dice show, show, show fue solamente ahí en Matienzo, así que ahora el de Santa Rosa va a ser el segundo. Muy bien. Eh, vas con músicos, amigos, invitados, vas solo arriba al escenario. ¿Cómo es esa apuesta? Eh, como la idea es plasmar un disco solista, voy a estar yo solo. Pero, pero el ingrediente que va a tener en este caso, y, y por suerte estamos en el mismo lugar, eh, va a ser que en la Santiago Marzo, en el disco, yo eh, invité a González Pina, que es el cantante de Parque Luro y de Las Playas. Banda este, invitada también. Exactamente, entonces vamos a estar ahí con, con Gonza seguramente haciendo eh, la misma versión que quedó para, para estudio. Que bueno, ya después cuando yo siga viaje presentando el disco, eh, bueno, no sé si, si tendré siempre la posibilidad de tenerlo a mi lado. En el Matienzo estuvo también, pero bueno, es el único momento en el que no me tienen que, que ver solamente a mí en el escenario. Pero después el resto de la presentación estoy yo solito. Bueno, Bien. muy bueno, eh. Fran, ¿qué vamos a encontrarnos cuando te vayamos a ver? con este nuevo disco bueno lo que van a lo que van a encontrar son como les mencionaba recién algunas canciones que que fueron apareciendo que, que fueron eh, tomando forma eh, en el en el estudio y en mi corazón también este y van a, además van a poder escuchar esa misma noche al a dúo de los hermanos Espina eh, Alboro y Alanti, que van a hacer ahí las playas que acaban de sacar un disco también hace muy poco es un disco que está muy bueno también se llama la verdad Sí, exactamente, y está buenísimo poder generar esto porque en Buenos Aires eh, habemos varios músicos pampeanos y siempre nos estamos como tratando de tirar una, una onda, eh, a veces se pone muy áspero acá como para moverse, conseguir fechas, este, difundirse, entonces la verdad que siempre estamos en la, en, en la búsqueda de poder dar, dar una mano con eso, y obviamente bancando también desde, desde realmente ap apoyar lo que, lo, lo que está haciendo, y la verdad que Tanto lo que vienen haciendo eh, Gonza con Parque Luro y con Las Playas me parece que está buenísimo. Y bueno, es algo que tiene que llegar a, a más oídos. Por eso cuando, cuando decidimos hacer esta fecha dijimos, bueno, loco, agitemos, mostremos que esto está pasando también en, en, en Buenos Aires. Y bueno, a mí me pone re contento poder eh, compartir la fecha con ellos. Ni hablar. El disco se puede escuchar en Bandcamp. Yo me lo acabo de compartir recién ahí en Facebook y eso el, para, de, para tenerlo en la mano. Playa, ¿El, el y de Las playas ¿Y el de Cuore también? Sí, exactamente. Mira, le, lo, los discos están en, en lo, tanto el de las playas como el mío, están en Bandcamp, están en YouTube, están en Spotify, están en demás este, tiendas digitales. En mi caso, eh, no, no sé la, la, la elección de los chicos, pero yo en mi caso decidí eh, sacarlo primero por Bandcamp por una cuestión de que yo soy más de la generación de tener el MP3 este, o el WAV en mi computadora, eh, todo bien con el streaming, pero, viste, a mí me gusta esa, esa posibilidad, entonces la verdad que quería eh, acentuarlo desde ese lado, y después, bueno, sí, que esté en Spotify, que esté en YouTube, que esté en, en, en todos los lugares donde también eh, hoy en día también se escucha más música, ¿no? Claro, claro que sí. Fran, te esperamos por acá, eh, ojalá que nos podamos cruzar el, el sábado eh, a la noche en, en Moca favor, Café. Eh. Así que te Buenísimo. mandamos un gran abrazo eh, desde el Cuore. Exactamente, un abrazo de <ríe> corazón, poder, totalmente. Muy bueno, un abrazo muy grande y muchísimas eh, gracias por el espacio ele Elegite una canción con la que nos vamos a ir escuchando Core lo nuevo de Fran de Pian. Bueno, escuchemos, escuchemos como las hormigas. Ahora que deben estar abajo, bajo tierra, esperando. Como las hormigas, ahí va. Entonces suena lo nuevo que es Core lo nuevo de Fran de Pian. Gracias, Fran, un abrazo. Gracias, Fran. No, por favor. Gracias. buenos días El sábado 26 de mayo, Fran de Pian nos regalará un set de canciones propias con las que viene trabajando hace ya 10 años y que sintetiza este perfecto estado en cuore junto a las playas. Desde Buenos Aires, en Moca Café, sábado por la noche.